Muy pronto, en estos días, se conmemora el Día de la Mujer y es bueno poder revivir pu Somo, Quiem Cam, Mujeres, Memoria. Y leía con mucha atención una reunión, reunión de pájaras, y decís, pájaras, falta una, quine faltay, falta una. Una danza de la memoria por las mujeres mapuches perseguidas. puedes hacer una reflexión en torno a las mujeres y la memoria? Los regímenes estatales que nos mantienen sin soberanía territorial nos llenan de conflictos que no debieran ser la noticia. En esa línea muchas mujeres quedan solas cuidando de sus niñeces, eh, muchas mujeres en un estado de angustia discontinúan los cantos de cuna, eso ha pasado también como consecuencia heredada del genocidio. Entonces pienso que lo que... Lo que se tiene que continuar es el ul. Lo que tenemos que favorecer es la producción de la palabra cantada, escrita, poetizada. Entonces, eh, me parece hermoso que en vísperas de recibir eh, un nuevo 8M, un día internacional que sirve de excusa, un día memoria, podamos, como siempre, convocarnos a tener el corazón predispuesto a cuidar de aquella lamien que esté pasando mal. Siempre va a faltar una no en las formas en que vivimos, pero no nos falta fuerza y memoria. Y me despido de este espacio, de este valioso espacio, con un poema que dice, señales de vida y canto, Traen los pájaros de regreso en primavera. Nada será posible si se corta un bosque.